La tienda estéreo no para, la tienda estéreo tiene salsa para salsero, salsa para el que sabe. Saludos, saludos para gente de Alcohólicos, siempre en sintonía en Aranjuez. Oiga, y si lo tiene, préndalo. El radio, mi hermano. Cantar abrazados en la madrugada, mirando el cielo casi rosado. Ese veneno huele apenas se destapa. Decirle a Guaco que es para mí, que no me venda el chorro pirata. Tengo unas carnes en cuarentena, que vengan las cuarentonas, hoy es quincena. No se toman medidas, solo medias y barrigonas, Asegure el pandemonio que hay pandemia. Hay más Nmax que personas, dolosinas en ski, sin gasolina no funciona. Plastias en el patio, que vino el bala todo grato Buscando estuche el muñeco, remedios caseros pa' los aburridos Suenan los corraleros, diez gotas de ron al oído Carbón de traído si se portan mal aceptas el niño Dios, y el niño Dios son los papás Pero si todo momento no me afino, aunque el domingo me descompongo, camino con el tumbo de antaño, como la carne mi aliño, cualquier día estreno, que hueputo mero se tomaron hasta la salida. Hay más gente que el día sin sí iba, natilla, presión de derrumbe, alcohol para las heridas, palen sol de piedra, lumbre. Si no se echan, hay remación de faceta, si llega el virus, mi rap les tapa la boca. Villancichos underground La danza de los mirlos Con este sounds. Aprendan a distinguir lo original Y no presuman Esa almorga de Panamá Hasta la típica Le sacaron réplica Esto no destiñe Fuego pa los simple I SIEMPRE me...